Como no puedo ganar, prefiero saber perder. anabel Pichar Perder, ser derrotado, fracasar, lo contrario ganar. Otra experiencia que se presenta en el juego, en el deporte, pero que también se experimenta en la vida. Tal vez perder sea una de las razones por la cual la humanidad creó el juego y el deporte para poder tramitar para poder experimentar la derrota al interior del juego, realizar el ritual de la derrota, elaborarla simbólicamente, de mentiritas, y así volver a la vida misma y experimentar la derrota en crudo, pero esta vez con más herramientas en la mano. Perder un partido no es lo mismo que perder un ser querido para nada. Sin embargo, hay algo de la derrota en el juego que nos sirve para elaborar las otras pérdidas pérdidas verdaderas. La derrota deportiva es dura, pero es al mismo tiempo la oportunidad para reconocer nuestros límites como jugador y como equipo, para conocer el talento del rival, para identificar dónde se encuentran nuestras debilidades y así incorporar en la próxima oportunidad una estrategia que supere sus errores. Perder sirve para volver a intentarlo con mayor sabiduría, sirve para curtir el carácter, para darle forma a nuestro temperamento. Hundirse en la derrota es la única pérdida de la que no se vuelve. Lamentarse a uno mismo probablemente sea inevitable, pero persistir en esa posición es un suicidio. Como contrapartida, no angustiarse frente a la pérdida no es nada bueno, es no dejar que aparezca el dolor que debe ser liberado la angustia puede ser un signo de muy buena salud. Y en la vida real no hay nada más angustiante que la pérdida. ¿Por qué? Porque la cantidad de afecto puesta en juego puede ser gigante. La cantidad de afecto que uno ha depositado en alguien, en una pareja, en un, en un padre, en una hija, en un proyecto de vida, en un trabajo, en una militancia, en un sueño. Siddhartha Gautama, mucho más conocido como Buda, padre de una de las religiones más importantes de la historia de la humanidad, el budismo, elaboró un pensamiento distintivo sobre la pérdida, el pensamiento del desapego. Cuenta la leyenda que Siddhartha Gautama, antes de ser Buda, nació en una familia rica y con poder. Vivió durante años rodeado de placeres de todo tipo, pero se dio cuenta que no era suficiente para alcanzar la felicidad plena. Se percató que el sufrimiento es inherente a la existencia humana desde el nacimiento, porque no dejamos de perder, ya sea en la enfermedad en la vejez o en la muerte entonces creyó creyó descubrir el origen del sufrimiento en el deseo si, sí, en el deseo la causa de nuestro sufrimiento es que deseamos demasiado deseamos los placeres sensuales deseamos tener poder, deseamos posesiones materiales, Buda nos propone Dejar de desear. Una estrategia para no tener que perder mucho cuando nos toca perder. No apegarse para evitar el sufrimiento de perder. Jugar un partido sin pensar en la gloria, sino simplemente disfrutar el formar parte del juego y que eso mismo no dé placer. Algo así como el famoso lo importante es competir. La verdad que a mí personalmente no me convence del todo. Tal vez sea aplicable en ciertos casos, pero no siempre. ¿Un jugador o un equipo puede evitar que busque la victoria? ¿Que la desee? ¿No iría en contra de la misma motivación? ¿De la pasión necesaria del juego? Y si esto lo aplicamos a la vida misma, puede ser tal vez a cosas materiales, pero ¿cómo hacemos con el amor? ¿Con las relaciones más íntimas y personales? ¿Mantenemos una relación superficial con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia? ¿No nos comprometemos afectivamente? Tal vez esta idea ya esté instalada en la cultura actual, tal vez nuestra cultura sea bastante budista. Me acabo de acordar que nuestro presidente dice practicar esta creencia. A lo mejor es budista para afrontar las pérdidas que sufrimos nosotros como pueblo desde que él llegó. Hay otra filosofía que enfrenta el problema de perder. Para esta filosofía es fundamental poder diferenciar lo evitable de lo inevitable. Es el estoicismo. Realizar el mayor de los esfuerzos sobre aquello que podemos evitar y simplemente aceptar, incluso resignarse, frente a aquello que es inevitable. Y perder es inevitable. Pero, ¿siempre es inevitable? ¿Y cómo sabemos cuándo algo es inevitable y cuando no lo es? Tal vez la mejor respuesta esté escondida en el origen de la palabra perder. La palabra perder viene del latín perdere, tiene adentro dos palabras. El prefijo per, que significa por completo, y el verbo dare, que significa dar, dar. Todo junto sería algo así como dar por completo. Se me viene la idea de darse por completo, dejar ir lo que somos, lo que fuimos, dejar ir lo que hasta ayer era nuestro mundo, y en el mejor de los casos, para convertirse en otro ser, otro que vuelva a empezar.